Como ustedes, el, el, el señor diablo, me, me, me, m o me, me, me, me, l e me, m o me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, e me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, e me, me, e me, me, me, me, me, me, me, m donde está el grupito más alegre quiero verles gracias amigos ahora también a mi gente d e valle ahora también a la gente que hizo multitud en el bar Eso, vamos a consumirlo mi bonito chévere es el s a empresa JR 2010 a lo que estamos ahí ピシタルバッグ Vacila, vacila, beso abrazo, sí s señores. Oye, para Alexandra. Para mi gordita bella, sí o no. UDK. ¿Cómo c será que me acuerdo todavía? Venga esa s amistad, e sí s señores. La gente que está haciendo multitud en el barrio, visita el barrio. A mi gente de chévere, a la gente que has olvidado. de las malas costumbres acá para mi padre de los s a n j u a n e g r o s s í o no así es así es usted sirva s e lo suyo yo me sirvo lo mío vale gracias a mis amigos del inca d ó n d e están Los、amigos de l i n c a la gente de comité del pueblo d ó n d e está mi gente chévere la gente de san roque d ó n d e están d ó n d e estamos la gente de san roque de adieveras pero el barrio más pesado de quito d ó n d e es bueno también a mi gente de condado la gente de p i z u l í、eh, yo sabía que p i z u l í era como segundo nombre lo tenemos como chota s chiquito si ¿sí、o no m i g e n t e de la León, donde estamos, arriba. Bueno, para mis amigos, los b a n d a s l o s de b a c h i n g u i aquí estamos, sí, señor, de m p r e s a JR. Vamos bien, bonito, agarra tu p a r e j i l l a Bueno también a mi gente de comité, ¿eh? ¿dónde estáis? ¿Dónde estáis la gente más alegre y más chévere? Los que sabemos chupar a remo, ¿dónde están? Apúntale e l que sabe chupar a remo, apúntale con el dedo. El que sabe chupar a remo. Apúntale con el dedo e l que sabe c h u m a r s e y orinarse en el pantalón, apúntale, apúntalo. Señoras y señores. ley dice i é n d o m e chicha ley hasta para que lleves un poquito a la casa s í o no a mi gente del inca bienvenidos d ó n d e está mi gordita bella ¿Allá allá? a la chica que tiene dos m a r r o n e s en casa s í o no? Voy a tomar en cuenta las palabras, lo que me dice el loco Freddy, voy a tomar en cuenta y lo voy a llevar en mi mente. ¿eh? Así. Y vamos a ir. El que sabe, el que sabe la l e t r a vamos conmigo entonces. Sabe vacilar estos pasos, esos ritmos. Los que de noche tienen una chupa en casa, arriba esa mano. Los que van a festejar a los graduados. A las graduadas. Oye, JR 2000. La empresa que no morirá todavía. Todavía hay p a a largo. Diablo Mix. どうもありがとうございました。 El amigo que es Cataño, Cataño, eso. Vamos a disfrutar también los fines de semana. Este es Onda Vasile, sí señor. Soy. ¿Dónde están la gente más bulliciosa? Los amigos del suburbio m a c i l a n d e de Quito, ¿dónde están? ¿Dónde está Chamo Pimpollo? ¿Dónde? A mis amigos del Condado, bienvenidos. A la gente de La León, ¿dónde estáis? A、vale, ver, mi amigo, el que ya nos toma. Pero casi siempre le ven su marito. dejado la botella pero ha dejado este lago pero no sabe dónde <risa> c h u a d ó n d e estamos solteros bien s o l t i d o s los que tenemos la cédula bien limpiecita limpiecita limpiecita los que somos solteros los que tenemos cédula bien limpia vamos a decir este grito soy soltero いいね ジャパンジャパンジャパンジャパンジャパンジャパンジャパンジャパンジャパンジャパンジャパンジャパンジャパンジャパンジャパンジャパンジャパンジャパンジャパンジャパンジャパンジャパンジャパンジャパンジャパンジャパンジャパンジャパンジャパンジャパンジャパンジャパン Ya veinte años, dos décadas como mi gran amigo. Bueno, te vi, bueno, Pancito, el maldito de la mitad del mundo. Aquí estamos en Onda Basile. Bueno, los amigos que chupan por jabas, ¿eh? Pero s i n pero sin cortarse las venas. Sin cuchillo ni sin él cuidado q u i é n se acuerda con este tema la maldita la maldita e s a q u i é n se acuerda pues, bueno te venga mi gente de la colmena、no、amor, la gente de la colmena los amigos que le conocen a jr d ó n d e están los que le conocen a jr mis amigos fuentes 3 y、sí, señor vacila vacila de esos brazos así t e n e m o s en esclavo vacila de esos brazos arriba vacila me vacila me el hombre que no me vacila los brazos arriba es porque lo tiene chiquito y apestoso en que parte estáis en roque donde estáis en roque quisiera saludarles donde fuentes ahí colmena Los amigos que han venido escapándose de la mujer de Afi. Y ahora estamos cantando que somos solteros. Ven、bueno, por acá haciendo amistad y haciendo amigos con la gente de Tumbar Reyes. s d ó n d e está? Chota Chiquito, ¿dónde está? á p i z u l í ¡Ahí! Disfruta los bailes de la vida. Y si tienes un buen amigo eso si tienes un buen amigo d ó n d e d ó n d e le puedes encontrar a tu mejor amigo claro llega a tu casa llega a tu casa si se marchó sin un adiós nada de esas notas vamos dice el diablo mire í música de 1999-2000, ¿eh? h u t a ¡Alexandra! ¡A la pingüerita vega! que tienen face arriba la mano los amigos que les gustaría tener como amigo en el face al diablo mix a ver s í sí, por allá las chicas las que son picaronas las que son picarones d ó n d e están las picaronas ahí? la gente de la colmena d ó n d e está la gente de la colmena sí o no la gente de san roque p i z u l i tres puentes ahí quiero ver las manos arriba s í señor y todos los amigos que les gusta el face el whatsapp whatsapp ¿Sí, okay? Ya Pues ya me cansa, hermano. ¡Dale, loco! A los tiempos de esa música. Diablo Mix dice más que una historia, la leyenda y trad tradición, ¿eh? h c o m o dijo Diablo Mix, pensé y a retirarme. Pero la gente me llama, me sigue, gracias. Claro Mientras se pueda ñaño, tu nombre será y estará en lo más alto. ¡Diablo mío! Hay gente del sur, hay gente del sur、Creo、que el gemelante mano la gente del sur. La gente del centro de Quito, o d o n d e estén? Comité del pueblo, el norte presente. A mis amigos del comité también por acá me dice: Oye, Charly, ya pues déjate de notas. Manda un saludo para mis panas, los vallados. Ahí, soy un poquito medio ordenoso de mandar saludos para ellos. s u v e Si te gusta, o sea que te gustó, y o s sea é que te gustó. Los que van a hacer el amor esta noche, levántame la mano. Los que van a hacer el amor esta noche, ¿sí o no? Y los que nos vamos directito a la casa d ó n d e estamos, ¿sí o no? Los que se van directito al sobre, o sea, a la caleta. Ya, pues loco, v i s i t a el b a r y c h u p a t e la plata. Como decía Diablo Mix, que no lo m a l g a s t e s e n comida ni en tu pelada. ¡Vamos! Perfecto. ¡Oye! ¡Nos escucha esos silbos! ¡Oye, Silvador! ¡Para ti! ¡Silvador! ¡Nos escucha! ピッキー !?Y los amigos、los amigos que se han enamorado de la mujer de su mejor pana, ¿dónde estáis? así っ a b e mos、así っ a b e mos。 Los que están chupando con su mejor amigo. Los que se fueron al cuartel. Los que llegaron y siguen siendo bodies, ¿dónde están? Vamos, disfruta los bailes de la vida. Chupa lo que chupa. Y en la pieza de Inti-Lime, J.R. s u m o presente. ミスティ・チェイ。 hay varones esta tarde hay o no hay bailadores o hay o no hay hombres en la tarde y t o d o s los varones me digan o、oh. a ver nos escucha nos escucha y t o d o s los varones me digan o、oh. en donde más cortarse cuidado con sacar acabó, cuchillos acabó, y l e d s despacito nomás e s c u c h a y reacciona dale dale sorteo a o t toda esa mi gente del comité Mis amigos que chupamos porque nos da la reverenda ganas o de seis? pero t a b i e n para mis amigos de tizulí q e adique a, a la gente del centro histórico donde se ha m e n t e d e la marina los amigos que chupan de a d oídas ¿Y cómo están la gente de la Marín? ¿Cómo están por ahí los c h u b a s t o d o diez? z d ó n d e está Chino? A la gente de la Marín, gasta huevas, dice sí o no. Y muévete, y muévete. フェスタファミリアル、コター r 2000。 e ン o bien わらせたら、マミーありがとうございます。え、もう、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、e え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、al え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、p え、え、え、え、え、え、え、え、え、a え、え、え、a え、え、え、え、え、え、え、e え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、 Porque m コルメなら、サン・ロケのために、なんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんで n t でなんでなんでなんでなんでなんでなん c なんで o んでなんでなん o なんでな c でなんでなん どうぞ。♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪ n ♪ s ♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪ o ♪♪♪♪♪♪ c ♪♪♪♪♪♪♪♪ e ♪ o ♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪ o mis amigos de la t a c u n g a a la gente de vibración de parte de chino, hasta las... así están las cosas por acá, Rigo. A d ó n a m b i é n a la gente que viene de la provincia, los amigos que viene n de la provincia de Imbabura, la provincia de Gotopaxi, d o n d e s t la gente de la provincia y... Gracias a vos amigos, loco. Se reconoce, mira, loco. El man sabe que yo tengo. Chupa, chupa. chino hasta las huevas dice hoy deuda qué tema vamos a disfrutar vamos a visitar también el excelente servicio de bar donde la vida se lo p a s a m a chévere flow fasciname esas manos arriba e s o s pulgares Los que llegaron por j r d ó n d e están? Los que vinieron por j o v i s Los que llegaron por t u m b a Reyes. Los que llegaron oliendo, oliendo. O tal vez escuchando, escuchando. O viendo, viendo. Publicidad en el Face, la gente que vino vino por JR, donde estamos, vieja guardia, arriba, provincia de Cotopaxi, presente también, ¿eh? hasta las n u e v a s dice el chino. A mi gente de la Marín también, d ó n d e está mi gente de la Marín. No、Puedes llevarme en tu corazón, por lo menos toma mi número y llévame en tu celular. Vamos, vacila. Esta es la onda, vacila. Discote para la más chula,、eh. para que esta la más chula. Vamos ahí. como dice tenemos cinco minutos y hablo mix vamos llévame contigo llévame contigo a donde quiera que tú vayas Vamos a recordar un poquito más de la empresa musical JR, JR2000 hasta las nuevas. Más, estás escuchando los mejores éxitos en compañía de JR2000 de DJ Diablo Mix. Todos los i s la c o n e r e n a La empresa que estamos alegre, s i o que cantan. Perfecto. La empresa que los tiene intactico todos: Diablo la Mix. La potencia musical. では、どうもありがとうございました。 パパ、あれ e c u a d o r e s mi país Barcelona será campeón No s e la liga Vayan nomás, Dios te pague Los que le queremos al papi, a la mamá, arriba esas b o t e l l a s Arriba esas manos, e s o s pulgares バで私のためにバスケでバスケでバスケでバスケでバスケで n スケでバスケでバスケ r バスケでバスケでバスケでバスケでバスケでバスケでバスケでバスケでバスケでバスケでバスケでバスケでバスケでバスケでバスケでバスケでバスケでバスケ Levántame los talones, levántame los talones. Eso, dando la vueltita para que sea la b o t e l l a Pero tomará, tomará. Al amigo de al lado, al que no gasta. Al amigo que solamente se hace que toma fotos y nos brinda una cerveza. Vecino, darle una copita allá al lado. No voy a hacer que esté murmurando por el Face. Vamos a entrarnos a recuerdos. Sí, sí, sí, solo. la plata de la media bueno para mis amigos los vallados estamos listos y toda esta parte fue imprimida fue grabada algún ratito nuevamente estaremos por acá estaremos d e g a l a i s e t a s y v s preservativos calzonarios 行きます JR2000. DJ Diablo Mix. Comunícate al 2467-584.